Yo voy a hacer la mirada objetiva y neutra ahora. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana volvimos a conversar con, con Emir... Eh, que ya habíamos hablado hace un par de semanas um, un poco cumpliendo la promesa que habíamos hecho de, de, de tratar de conversar con él por lo menos una vez por semana él que tiene diferentes ideas, diferentes opiniones diferentes posturas en muchas cosas como se podrán dar cuenta en el, en el episodio de hoy um, conversamos con Emir mayormente sobre la labor pastoral él es pastor en Chile um, y, y hablamos un poco de, de cuál es la labor pastoral Y de, y de la educación teológica también de cómo, cómo la educación teológica o la educación pastoral o los seminarios en Poca ayudan o no a la tarea pastoral en todo caso recordarles que si les gusta el, el programa les gusta lo que hacemos acá um, le den like en Facebook um, se suscriban en iTunes o en donde sea que, que consigan el, el podcast um, nos pueden seguir en Twitter también Háganos saber que están escuchando el, el programa, que, que les gusta lo que estamos haciendo Y ahí va entonces el episodio de Santas Elegías de esta semana Estamos acá nuevamente con Emir, Emir Ochoa, lo entrevistamos hace hace un mes Y quisimos conversar nuevamente con él como el creador de Santas Elegías ¿Cómo estás Emir? Hola, Luis. Hola, Manuel. Muy bien. Eh, honrado, me siento honrado de estar nuevamente en Santa Herejía. Eh, y expectante, ah, ¿eh? expectante de lo que de lo que se viene. Aquí estoy con mi Biblia en la mano, hermano. Nos quiere nos quiere convertir, eh, mire. No sabemos sí. en qué, pero en algo nos quiere convertir al, a la sana doctrina, al buen no sé, sí. camino, todo eso. No, si mires así, ¿eh? puedes salir con algo así, no no te, no te asustes. <risa> bueno, hermano, repitan conmigo, sola, gracias. <risa> Queríamos no, no, conversar, no, no, no. conversar nuevamente contigo, Emir, por esta idea de tener quizá un episodio de Santas Elegías una vez al mes contigo y dialogar de distintos temas también como lo hacemos con Manuel. Pero pensamos que es interesante por el hecho de que en algunas cosas como dijimos en esa ocasión tenemos muchas cosas en común cercanos con emir pero en algunas cosas opinamos completamente distinto entonces sería bueno agregar al podcast justamente otras voces otras ideas otras opiniones y quizá manuel que sirva justamente de el mediador de, de árbitro el árbitro sí. exacto una mirada más objetiva más segura el que no sepa Exacto. o sea, mira, yo dudo de la objetividad porque cuando aparte diciendo con Manuel pensamos casi todo igual pero con Emir no no, ese es objetivo y aparte con cierta desconfianza digamos. pero puede que efectivamente sea lo suficientemente maduro Manuel para ponerse en una posición neutra puede hacer que Emir me, con me convenzca con conven convenza <risa> es la <risa> palabra, convenza con Convencesca Exacto, convencesca Sí, sí Manuel así. El otro día escuché un episodio que habíamos grabado Y Manuel hizo una mezcla de español En inglés con una palabra que es Siempre no, hace cosas así ¿Cuándo? Sí, de capturar en una red, dijiste ca, ca, cachar. ¿Te te catch? cachar No, perdón Eso no existe en español bueno, <risa> okay, okay. Yeah. Entonces, Emil Queríamos hablar Habíamos... Pensaba en partir, partir justamente de, de la de la entrevista que tuvimos el otro día y preguntar algunas cosas, porque ese mismo día, como tú decías, yo estaba como como queriendo dar mi punto de vista, pero obviamente era una entrevista, y no, por supuesto que no, pero... ¿Y eso no se hace aunque, con el entrevistado? Por bueno. Exacto, no se hace. Pero igual lo hice, ¿eh? en parte, pero sí. No, tengo que aprender. Pero sería bueno que... Queríamos conversar sobre dos temas que nos pareció interesante retomar eh, de la entrevista que te hicimos, y era sobre el tema del pastorado y sobre el tema de la, de la educación teológica o la teología, porque y quizás justamente nos puedes explicar un poco más ese, ese punto de vista que tienes tú, pero no sé si lo digo bien, pero en, en esa ocasión mencionaste sobre el hecho de que quizás habías cambiado tu punto de vista como lo tenías algunos años atrás, de llegar a una comunidad llegar a un grupo de personas y querer como cambiarlo todo y ser como una y ser como una especie de Mesías Salvador donde viene a a corregir justamente el camino de las personas y enseñarle la verdad y, y la luz y, y tenía y me tenía la duda de justamente cómo entiendes eso porque también eh, entonces hago la pregunta cuál cuál sería como la labor del pastor y dónde está de algún modo el pastor esa preparación teológica o esa hacer teología ahí dentro de la, la, de la labor pastoral porque también en la entrevista como quizás mencionaste el hecho de que bueno a la gente de la iglesia no le interesa la teología eh, quizás se ve como una pérdida de tiempo entonces en qué sentido porque seguir haciendo seguir preparándose en teología y, y, y no sé si puedes explicar un poco más eso y, y ahí conversar sobre los distintos puntos de vista que tengamos sobre eso Sí, sí, sí, sí. Bueno, sobre sobre lo primero, eh, sí, hay toda una... una eh, hoy día la sociedad en pleno nos prepara para, para intentar ser ser mesías de algo, ¿te fijáis? O sea, si, incluso esta, esta hiper individualidad a la que nos empuja se ve reflejada en todo. Incluso yo el otro día te voy a, te voy a comentar, estaba hablando con una persona... Eh, una persona X Y de pronto yo estaba discurseando Sobre este tipo de, de, de, de Este tipo de De manifestaciones Verbales que uno hace Y me encontré diciéndole a la persona Mira tú debes encontrar cuál es tu don Debes encontrar cuál es tu talento Y, y hacer y vivirlo Y trabajar en lo que te hace feliz Porque en eso bla bla bla bla bla, bla. Eh, Y de pronto caí en cuenta Ahí mismo, ¿eh? casi de manera instantánea Y ese lenguaje era súper perjudicial, esta cosa del tú puedes llegar a hacer lo que quieras, eh, porque además es violento porque quien lo dice, lo dice lo dice desde quien llegó, entre comillas, a hacer lo que quiere. Uh -huh. eh, y de pronto me encontré con personas que son grandes, digamos, de 30 barrigas, que no saben lo que quieren, que nunca los instruyeron y que tampoco es un tema para ellos buscar esta cosa de, de qué es lo que me hace realmente feliz para trabajar toda mi vida en ellos sino que hay personas que en realidad tienen prioridades en otro tipo de cosas, que les gusta la vida familiar que les gusta jugar la pelota el fin de semana y que no se preguntan estas cosas de cuál es el objetivo de mi vida entonces eso llevándolo al plano de, de, de lo que convertamos la primera vez me di cuenta que, de que la cosa mesiánica está tremendamente presente en la iglesia eh, todavía y que la imagen del pastor suele ser un poco esa la imagen del de, de, pero es una imagen que a veces viene desde él, más que desde la comunidad, uh -huh. eh, esta imagen de que llegamos a algún lugar para cambiarlo todo, te fijas, y esto tú lo encuentras en diferentes lugares, lo encuentras desde el mundo conservador, desde el mundo liberal, cada uno con su discurso más o menos bien armado, pero ambos ambos vienen con un poco esta idea de que yo vengo a sacarlos a ustedes de la oscuridad para llevarlos a su luz. Y, y, y eso, desde cierto punto de vista, es súper individualista, no es comunitario, ¿te fijáis? Entonces, si me preguntas cuál es la labor del pastor, para mí no es ser Mesías, sino ser el acompañante. Uh -huh. Yo acompaño a mi comunidad y vamos caminando juntos. Eh, y desde de ese punto de vista, la teología se transforma no en lo que empujamos, eh, perdón, no, no es lo que nos empuja, sino en lo que nosotros empujamos. Y por lo tanto, la teología para mí se transforma en un ejercicio post pastoral es decir un ejercicio que, que, que viene a intervenir recién cuando la comunidad el pastor y la y la iglesia etcétera se dan cuenta de sus propias necesidades y empiezan a hacer teología desde ahí de todo lo anterior a eso llegar llegar entre comillas con con una con una arquitectura teológica a la iglesia es un poquito impositiva también y no deja de ser también patriarártica no Entonces, me parece que la Iglesia debe construir su teología y no llegar con la teología más o menos armada para imponerle a la Iglesia porque eso sigue siendo mesiánico. Pues Por, por ahí más o menos va, uh -huh. va la idea de lo que, de lo que me parece y dónde está un poco el, el pero de las la teologías. Ahora, todo todo ejercicio humano, digamos, una vez fui a ver una charla aquí de, en Santiago, vino Adolfo Royman que es el curador de los manuscritos del mal muerto en Israel, que trabaja en el Museo del Libro, digamos, donde están algunos de los manuscritos, y él se reía porque al principio de su charla decía, todos los que damos una charla, todos quienes conferenciamos, siempre le decimos a la gente que esta charla es lo más importante. O sea, no hay ninguna otra más importante que esta. Eh, y, él, y él al final después decía, bueno, pero en este caso sí es verdad, esta es la charla más importante, etcétera Y con la teología me pasa lo mismo, nuestros discursos son nuestros discursos son, eh, son mesiánicos y lo otro es que son un tanto envolventes porque en el fondo ahora sí puedo apuntar un poco a la teología más, no sé si llamarle liberal, porque sí estamos de acuerdo en que estos términos hoy día están como súper desgastados, uh -huh. pero para ponerlo como casi como caricatura, digamos cuando una persona llega con ciertas dudas teológicas o cierta experiencia teológica y quiere llevar a otros a eso en realidad no los quiere no los quiere llevar a otras teologías, sino que los quiere envolver en sus propios conflictos internos. Mm. ¿Me fijáis? Son, uh -huh. son sus propios conflictos personales. Y yo, yo no sé si es porque estoy casi llegando a los 40, pero me di cuenta que hay muchos conflictos personales que uno los va a arrastrar siempre, dudas existenciales, ¿te fijáis? La cuestión de la teodicea y todo lo que era Uno lo arrastra y son cuestiones que pasan a ser personales. El problema es que cuando esos conflictos trascienden lo personal a lo comunitario, entonces, entonces ahí estás con la mentalidad mesiánica, digamos, de, eh, de querer llevar a otros en tus conflictos. Entonces uno se encuentra con que de pronto, no sé, pues yo llegué, yo estaba estudiando en el seminario contigo y mis primeras vacaciones o mis segundas vacaciones en Valdivia, llegado a hablar con mi pastor y yo, y yo echado para atrás, te fijáis, con la pierna cruzada y el brazo bien bien el en el sillón. Y, y hablándole de crítica alta, porque hablando de crítica alta, crítica baja, de la hipótesis Julius Berthausen, dejó. Entonces, uh -huh. y, y todos mirándome con una ceja levantada, así como, ¿quién le pasó a este? Digamos? ¿Dónde lo cambiaron? Uh -huh. eh, entonces, esos caminos personales, que son siempre personales, eh, se corren corren cierto riesgo de transformarse en mesiánicos, cuando los transformo en comunitarios entonces mm -hmm. ahí el líder religioso, teólogo lo que sea, debe tener cuidado y saber cuándo, cuándo su tema, digamos, es más una es una diatriba personal o que una propuesta comunitaria o lo que sea por sí. ahí iba la cosa más sí. sí, qué bueno que qué bueno que explicaste un poco más eso porque en ese sentido tengo o sea, estoy muy de acuerdo contigo en las cosas que, que señalas eh no no es es creo es similar a lo que pienso en, en muchos aspectos sobre el trabajo pastoral el tema creo yo eh es que bueno tenemos esta idea yo creo que el tema de la de, de la de la profesionalización de este tema pastoral pasando por una especie de universidad que sería el seminario y que justamente sí. hace que que el no sé el pastor o el o el líder de la comunidad no sé si llamarle así llega a una comunidad que no es la suya y que no es parte de, y se supone que viene encargado con una tarea profesional. Exacto, eh, sí. Entonces justamente ahí es donde está, está el error, o sea, el sacar, el, el, el profesionalizar esta idea de, de pastorado, el sacar el sacar a, al, al, al pastor de su propia comunidad, o incluso el hecho de traer a, a tu comunidad de fe de tu iglesia una persona que no es parte de ya crea todos estos temas, porque si si fuera una persona que, que ha caminado con, con, con, el, con la comunidad de fe durante varios años y que simplemente la comunidad reconoce los dos la vocación y los dones pastorales, justamente entra con el mismo lenguaje y con las mismas preocupaciones de toda la comunidad, pero como es una persona de afuera que viene, que se supone que está preparado profesionalmente en temas teológicos, psicológico lo que sea como para suplir las necesidades y llevarla a la comunidad la verdad, entonces ahí ya se transforma entonces se transforma el pastorado en una cosa que se supone que no que no era. Esa, y ahí surgen las paradojas, lo que conversábamos el otro día, la paradoja de que el, el, el 80% del requerimiento pastoral tiene que ver con consejería y con personas, y solo un 20% es una cuestión exegética, eh, mientras que a uno en los seminarios lo preparan en exactamente todo lo opuesto, ...un 80% de Biblia, y hermenéutica ...y un poquitito de pastoral... ...entonces ahí comienzan a darse un poco estas... ...estas relaciones contrapuestas... ...en relación a lo que uno estudia... ...con lo que dices tú... ...el tema de la profesionalización del, del, del, del pastor, digamos... Eh, ...frente a una realidad... ...y además se surgen otras paradojas también a raíz de esas... ...iglesias, por ejemplo... ...que quieren tener un doctor de teología... ...en teología de pastor... Pero este doctor en teología prácticamente nunca va a poder hacer llegar sus conocimientos eh, conocimientos adquiridos a la comunidad, porque además la comunidad se mueve prácticamente práctica y completamente en la doxa, digamos, en solo la doctrina. Uh -huh. entonces Con otro lenguaje eh, también, con otras necesidades exacto so, y con otras necesidades pero, y, uh -huh. y, y lo otro el otro es, y el otro es preguntarse uno dónde dónde vas a crear el punto de tensión fija si yo me voy a parar adelante para hablar no sé mi caso de, de la sintaxis del hebreo te fijais voy a parar en el púlpito para crear esa tensión, que en realidad le sirve a nadie uh -huh. eh, más que más que más que algo que también comentamos en la primera entrevista esta búsqueda constante del asombro que nos pasaba en el seminario, ¿te fijáis? Que en el fondo el, el teólogo usualmente lo que quiere hacer es buscar el asombro eh, y, no, y no no otro tipo de respuesta, y nos sentimos un poco pagados con eso. ¿no? Cuando cuando alguien se nos acerca después de una charla y nos dice ¡Oye, yo me siento totalmente identificado contigo! Pero usualmente gente que tampoco estaba metida en el trabajo del día a día de la iglesia, o sea y no, no sé yo ahí tengo una mirada un poco crítica como como te decía con respecto al mundo de lo pastoral no de, no de lo teológico sino sino de cómo no, como nos preparan o nos preparamos para llegar al mundo mundo pastoral e incluso ahí me surgen surgen también conflictos te fijáis yo no sé si, si o sea para mí la teología siempre es práctica eh, y desde la práctica va surgiendo un poco la, la cuestión más más puramente científica digamos uh -huh. pero desde ahí no lo contrario ¿verdad? pero, pero entonces eh, ahora que dices esto ¿cuál crees tú entonces sería uh, la labor teológica del pastor? ¿o dónde queda? O, ¿o es necesaria la teología a la final? porque si si el pastor y la comunidad le interesan más cosas prácticas y de esta práctica se genera la reflexión. Entonces, ¿crees que hay hay lugar para la teología dentro del pastorado o, o para ti son son cosas completamente diferentes y opuestas? Y yo creo que yo creo que la teología siempre es local eh, o siempre debiera ser local y por lo tanto, claro, hay un proceso de reflexión, pero pero desde desde, desde mí desde la problemática de mi propia comunidad. Te no es una no es una teología global, Ajá. sino que son teologías comunitarias, son teologías locales. Entonces, desde ello sí creo que hay reflexión, pero siempre es reflexión posterior, o sea, primero estamos como comunidad y nos empezamos a enfrentar a estos problemas sociales, qué significa lo que tenemos aquí, qué es el reino de Dios, etcétera, y desde ahí empezamos a hacer la reflexión teológica. Te fijáis, no, no no importar teología eh o reflexión teológica que a buenas cuentas a la iglesia no le va a servir mucho, digamos. Te fijai, es algo un poquito lo que ha pasado con los movimientos con los movimientos eh, feministas, que era algo que, que yo siempre discutía con una, una con una amiga, que yo le decía que gran parte del movimiento feminista importa conflictos donde no lo hay. Digamos. Entonces, si yo voy a una comunidad rural aquí en Chile, digamos, en donde, eh, en donde se juntan y hacen sus su cultos y cantan y tocan el acordeón y el bombo y la guitarra y, y, y son familias que se han criado ahí y yo llego a dar estudios sobre el feminismo y sobre por qué la hermana está en la, en la cocina y el hermano haciendo el asado ¿te fijáis? Yo creo que voy a causar cierto grado de desconciencia ¿cierto? ¿te fijáis? Porque estoy importando un conflicto teológico que posiblemente es mucho más urbano o que, o que, o que quizás en la urbanidad se siente más pero en la ruralidad en realidad no es problema para nadie, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, ahí yo creo que la teología es un proceso reflexivo, pero desde nuestras realidades particulares, ¿no? Pero, Obviamente no, hay ¿no te algunos parece temas eso que son que es, ¿No te parece eso que eso sería un poco mantener estructuras, eh, hablando, por ejemplo, el tema del feminismo que decías, ¿no? ¿no te parece eso que es simplemente mantener estructuras como por no por no caldear los ánimos, como para no meternos en problemas, entonces dejémoslo más que estructuras que tú siendo profesor de Biblia, me imagino, entiendes que son contrarias al mensaje de al mensaje de Cristo. Ahora, lo que estás diciendo es que si a la comunidad no le interesa, entonces dejémoslo ahí y mantengamos estructuras contrarias al reino. Manuel no entendió su parte de neutra reconciliadora. Creo que no entendió... No, estoy preguntándote. <ríe> no, está... Yo voy a hacer la mirada objetiva y neutra. Bro. Ah, muy Muchas gracias. El... <ríe> no, yo creo que... Bueno, ahí justamente Manuel apunta a la cuestión que a mí me preocupa. A la cuestión mesiánica. ¿Te fijáis O sea, entonces yo llego a la comunidad rural y como mesías que los vengo a liberar y vengo a liberar a las hermanitas que ellas nunca han sentido este conflicto eh porque a mí me pasaba, digamos, en mi iglesia que los hermanos salían a hacer la, no sé cómo le llamarían allá, el asado, no sé, Lucho, la barbacoa, no sé cómo le llamaban. <ríe> sí. Eh, ¿Cierto? Eh, ellos iban inmediatamente a hacer el fuego, el carbón, a poner la carne y las mujeres se iban a cuchichar, digamos, y yo las veía, no, yo no veía un grupo de mujeres eh, sometidas. Al yogo del patriarcalismo. En yobo, eh, exacto, entonces ahí es donde yo justamente, Manuel, tengo Tengo mi, mis reparos con respecto a la cosa mesiánica. Yo no importaría conflictos donde donde no no hay conflicto, digamos. Uh -huh. eh, no los crearía, porque lo, lo, los conflictos tú los puedes crear, digamos. Y, y por otro lado, digamos, eh, preferiría centrarme en, en cosas que tengan que ver más con la comunidad, con su desarrollo y con lo que ellos quieren también. Uh -huh. Quizás hay comunidades, por ejemplo, que no les interesa crecer Y eso es algo que nosotros tenemos que también asumir. No siempre una comunidad va una iglesia, una iglesia mega evangelística y que a los dos, tres, cuatro, cinco años tiene que tener el doble de miembros. Hay comunidades que se mantienen y mantienen una espiritualidad bastante sosegada, ¿te fijas? Entonces, pero si yo llego con esta cosa de es que tenemos que evangelizar, tenemos que evangelizar, estoy nuevamente importando desde mi mesianidad un conflicto que quizás para ellos no lo es. Ahí yo creo que el... Que, que el pulso pastoral me parece que tiene que ser súper sensible, digamos. No. Saber eh, saber dónde está el conflicto y cuál es el conflicto, digamos. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Emíren, en varios de los puntos que mencionas, pero también tengo muchas dudas en algunos. Por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que ver esta labor del pastor como no aquel que viene a enseñar lo correcto, la verdad, y a cambiar a la comunidad y decirle que está mal, sino... Yo lo veo también efectivamente como ese proceso de facilitación donde el pastor es uno más dentro de la comunidad, que camina a la par con la comunidad y que dentro de sus don específicos sirve a la comunidad como otros personas sirven en la comunidad. Y también estoy uh -huh. de acuerdo contigo en el hecho de entender justamente la teología como un quehacer teológico y no como un, con, como un conjunto de contenidos, menos como un sí. conjunto de doctrinas que tienen que llegar, pero... Me, me resulta la, me, tengo dudas con respecto al tema que creo que es muy extremo, que creo que es, es tomar dos posiciones demasiado extremas una es decir, efectivamente estoy de acuerdo contigo no tener esta ima imagen de ese Mesías Salvador que viene a enseñar lo correcto que viene a liberar a las personas de ese yugo de opresión que ni siquiera ellos saben en, en dónde están en, en, que están inmersos etcétera Pero el otro camino también es como decir que efectivamente lo que uno tiene que hacer es es no crear problemas donde no, no los hay y, y de algún modo moldearse demasiado como a la... no sé cómo llamarle, en un sentido negativo a la tradición de la comunidad o lo que la comunidad siempre ha hecho. porque Porque justamente si una de las labores centrales, yo creo, no sé si centrales, pero una de las labores... Del, del pastor o pastora es es ayudar a la comunidad justamente a hacer este proceso de reflexión teológica de pensar no su doctrina sino su propia vida comunitaria, su, sus convicciones, ¿Sí? sus formas de vida es inevitable yo creo que al hacer esto van a las personas, la misma comunidad va a empezar a ver los problemas de la misma comunidad y va a empezar a ver la vida cristiana distinta y va a empezar a tener conflictos sí. de algún modo ese, ese esa zona de confort va a desaparecer al, al llegar a una persona o adentro de la misma comunidad también, que tenga un rol de justamente hacer teología y llevar a la comunidad a hacer teología al preguntarse ¿qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos? Sí. Eh, entonces sí. es inevitable que, que, que, que la comunidad va a entrar en un conflicto tanto de su identidad como de su misión de, de su misión no, su misión sí. y, y va a empezar a, sí. a hacer teología y esa teología va a crear un conflicto un problema dentro de la propia identidad de las personas individuales y dentro de la misma comunidad y yo creo que justamente el rol facilitador y por eso que la teología es parte del rol del, del pastor es crear ese conflicto, conflicto, es hacer que la comunidad vea sus puntos ciegos, es hacer eh, no el único no es mostrarle a la comunidad sus puntos ciegos sino facilitar ese proceso de autoreflexión para la comunidad misma los vea es es causar esa, esa incomodidad y, y hacer que salgan de esa zona de confort porque, porque justamente Quizás tú también mencionaste eso en otra entrevista, por ejemplo, el hecho de leer los evangelios. Y cuando una comunidad lee en serio los evangelios, cuando una comunidad lee en serio y toma en serio la vida de Jesús, como tú dijiste que en un momento lo habías hecho y, y ya no pudiste ser el mismo en decir que efectivamente el evangelio te llama a mirar al otro y a servir al otro, la misma sí, claro. comunidad al tener esa reflexión teológica y esa reflexión bíblica es inevitable que Jesús le cree conflictos a la comunidad. Y por ejemplo, el mismo el mismo ejemplo que tú mencionaste puede ser que efectivamente esta comunidad rural donde los roles de género están muy marcados, que es lo que hacen los varones, que es lo que hacen las mujeres, empieza a leer los evangelios. Eh, una persona facilita esa lectura y esa mirada distinta de los relatos evangélicos de los relatos bíblicos, y es inev inevitable que se creen conflictos, que se salga de la zona de confort, que que sean confrontados por el comportamiento de este de este Jesús que era muy extraño para la, el estatus quo religioso. Entonces, de algún modo, creo que efectivamente tú tienes razón al decir, eh, tener esa mirada como el, de ese Mesías, de ese teólogo, de ese pastor, pastora, teóloga, que llega y que llega a cambiarlo todo y... y y que no tiene prudencia pastoral y simplemente lo que hace es destruir la fe y destruir la comunidad, es un extremo, pero el otro extremo me parece también peligroso, el hecho de decir, ¿para qué vamos a hacer que la gente, no sé cómo decirlo, piense, auto autorreflexione sobre su vida cristiana, sobre su propia comunidad, si eso le va a crear problemas, si eso va a hacer conflicto en la comunidad, si eso va a ser, sí. no sé si me explico, ¿y qué, ¿y qué piensas al respecto? Eh, eh. Yo creo que yo tengo cierto conflicto con tu lenguaje. Eh yo no yo no yo no yo no, yo no sí creo que, que ya sea en política o en religión el líder espiritual de la comunidad va a provocar alguna tensión con respecto a alguien, eso es innegable. Eh, no, es imposible no hacerlo, digamos. Es más, ni siquiera necesitas un pastor para que hayan tensiones teológicas dentro de una comunidad. Eso es, Exacto, eso es lo que estaba diciendo. Se va por hecho, No centrarse en el pero pastor, sí, sino en el hecho, la, la labor pastoral, que puede ser de un conjunto de personas sí. que reflexiona y sí. hace teología. Sí, pero sí me provoca conflicto esto de que pareciera que fuera una máxima de la teología. La teología debe conflictuar, la teología debe ponerte en tensión o debe sacarte de tu zona de confort. Yo creo que sí, pero... Pero, pero pero no creo que esa deba ser se deba, deba ser el, el, el, la punta de lanza de la teología, que eso, pucha, perdono que sea reiterativo, pero esa cosa sigue siendo para mí demasiado, demasiado mesiánica. Uh -huh. ¿Te fijas? O sea, aquí vengo yo y, y aquí viene el conflicto, o sea, aguántate las como viene. Eh, y, y lo otro es que desde el punto de vista de los evangelios, si bien es cierto Jesús ponía el, el acento y su y era tensionante para la religión de su época, Pero la, liberal, la liberación que vino a hacer Jesús era de las injusticias que sentía la gente, que ellos sentían que eran injustas, su sentido de culpabilidad frente a lo religioso y frente, al, frente, digamos, a la jerarquía y esta especie de teocracia que surgía desde el templo. O sea, Jesús viene a liberar, en el fondo, desde mi perspectiva, Jesús viene a liberar a la gente que sentía que efectivamente había un conflicto de injusticia pero no vino a liberar a la gente que no sentía que venían algún conflicto con eso, ¿te fijas? Y ahí está mi punto con respecto a esta mirada esta mirada, digamos, un poco conflictiva que, que tú adscribes de la teología, uh -huh. volviendo al ejemplo rural. Si estos hermanos y hermanas no sienten o si si yo le pregunto a la hermana hermano usted se siente conflictuada con esto usted siente que sus derechos de género están siendo pasados a llevar usted y lo más probable es que hermano amiga en realidad siempre lo hemos hecho lo pasamos súper bien entonces importar un conflicto donde no lo hay eh, entonces para mí ahí está ahí radica el peligro yo no yo no debo crear un conflicto en creando un sentido de injusticia donde donde quizás quienes están viviendo eso no lo sientan como un sentido de injusticia. Yo sé que la línea es súper fina, uh -huh. pero pero pero pero yo quisiera evitar eso. Te fijas con, con con con cierto feminismo, ah, no, con todo el feminismo me pasaba un poco esto. Entonces, llegar a decirlo en una comunidad que tiene conflicto Eh, o oh, no sé, imagínate, llegar a una comunidad y se les sabe que ustedes han sido todos pecadores porque en realidad no reciclan su basura, no separan <risa> los plásticos de las pilas, de las botellas de, y del compost. No son veganos. No son veganos, entonces estoy importando un conflicto que en realidad para ellos nunca, había, nunca esencialmente nunca habían, nunca habían sentido como que era algo injusto. ¿Te fijas? No se sentían oprimidos por ese sentimiento. Y cuando veo a Jesús hablando el Evangelio, veo que Él habla a la gente que sí se sentía oprimida, sí se sentía afligida, sí sentía y palpaba el sentimiento de la injusticia, ya sea de sus propios líderes religiosos o, derechamente, de los romanos. Sí. Entonces, ah, y... ahí yo por eso, ese lenguaje de teología debe ser tensionar, confrontar, polemizar, problematizar, sacar de tu zona de confort, Y lo otro es que hay un montón de gente en la iglesia que le importa, como decimos acá, huevo, eh, pensar y la reflexión y lo que sea, no no es su tema. Viven su día a día, trabajan, comen, van a la escuela, van a sus trabajos y tratan de vivir su familia Ingalls, su modelo de familia Ingalls, todo lo más sencillo que puedan, digamos. Uh -huh. Y ahí está un poco lo que decía al principio. Yo debo tener cuidado en tratar de imponerles mis propios conflictos de o mis propias miradas que son parte de mis procesos personales de 20, 25 años a ellos, digamos que, que el acervo sí. el acervo mío es totalmente diferente al de ellos. Sí, yo estoy sí. de acuerdo contigo. No, no, Ajá. ¿Sí? sí, no no sé no se no se trata de de de, de, de, de llegar a una comunidad y que la vida fluya, digamos. No, es obvio que tú abres la Biblia como líder de tu comunidad y alguien le vas a pisar los callos. Te fijáis que uno llega además con una visión, con una con un sentimiento de, pucha, yo quiero... lo que hay aquí no lo quiero cambiar, pero si es posible mejorarlo, hagámoslo, digamos. Uh -huh. Yo te decía que estoy de acuerdo contigo sí. en el hecho de que, obviamente, todos los contextos son distintos y uno... No, debe justamente tener prudencia en todo sentido para saber qué es lo que hace cómo lo hace eh, pero lo que yo decía un poco del de tema de eso de, de salir de la zona de confort no lo estaba diciendo como, como un deber no lo estaba diciendo como si yo tengo el deber porque sino lo estaba Ajá, diciendo porque. como algo que se da y que se da efectivamente y que así es el hecho de las cosas que yo he experimentado, el hecho de que las personas individualmente y también como comunidad, al leer el texto bíblico, al entender justamente mucho más acerca del camino de, de Jesús y de esta utopía del reino de Dios, automáticamente se conflictúa justamente la vida que están llevando, los valores que están llevando, y no lo decía como algo que yo debo hacer, y yo debo hacer que la gente no esté feliz, sino que sea infeliz porque tenga conflictos con su propia identidad y con su propia forma de vivir. Y lo otro es sí. que... Eh, eso es que... Bueno, se me olvidó lo que iba a decir el segundo punto. <risa> eh, era, no, relacionado con el... A ver, déjame pensar. No, no, no acuerdo. Este, no, yo iba a decir que yo creo... Y que yo estoy de acuerdo con lo que decían ambos al principio o sea, me parece que um, que un poco el problema entonces está en el, en, el, en el sistema o en la idea o en la forma en la que se, se mueve esto de iglesia y de pastorado y de, y de todo porque si no hay si no hay movimiento del individuo digámoslo si no no hay mesianismo. es decir si a mí no me mueven o si yo no me muevo de un lugar a una comunidad para efectuar el trabajo de religioso entonces se, se no habría tanto esta idea de que yo llego a ser A, B o C en esta comunidad hacer el Mesías el Salvador claro, claro, o sea, sí, sí. Porque, porque si soy simplemente parte de esta, de esta comunidad y como decía no sé creo que era Luis al principio este <coughs> esta comunidad o, o una comunidad en particular de alguna forma decide y hace y, y crea dentro de ellos sin, sin necesidad de importar una persona de fuera eh, un poco un poco ya no hay no hay tanto esta idea. Entonces yo diría que que que me parece que es un problema más de más de sistema, y es de un sistema que al que nos hemos a que nos hemos acostumbrado, pero que así es así es como funcionan las iglesias. Las iglesias están una una figura que sea el religioso, que es o religiosa, que sea el que el que a fin a fin de cuentas eso es lo que lo que se busca con este sistema, que haya un mesías que vaya a solucionar los problemas a la gente. Y las labores mesiánicas hoy día son del orden de todo tipo O sea, en el mundo cristiano cada uno tiene su labor mesiánica te O sea, yo voy a ir a un lugar para que cambien su forma de pensar Yo voy a ir a un lugar para que sean misión yo ir un, Entonces, definir incluso eso Estaba pensando, por ejemplo, que las primeras iglesias luteranas Que llegaron a Chile, Argentina y Brasil Eran iglesias que se les llamaba iglesias de trasplante Eso quiere decir que eran iglesias que llegaban eh, eh, principalmente por los colonos, y los colonos no venían con ninguna visión misionera y en Chile no podía ser tampoco, porque en Chile, por ejemplo, les dijeron a, lo, a los alemanes, ok, pueden venir con su iglesia, pero no pueden escribir nada en español, no pueden predicar en español, porque si no la iglesia católica los iba a mandar de vuelta. Entonces, los pastores que llegan, por ejemplo, en ese tiempo... Eh, no son pastores que salen a hacer misión, no son pastores que predican en la calle, nada por el estilo. Simplemente llegan pastores a acompañar sus comunidades ¿no? uh -huh. y, y, y a realizar los ritos propios que cada comunidad necesitaba, bautismo, confirmaciones, eh, funerales, matrimonios, etcétera Entonces también hay una cuestión mucho de mucho de contexto, te fijas. Y lo otro es que creo que yo me parece que es un problema serio, que además tenemos hoy el tema del exitismo. ¿Te fijáis la búsqueda de, de destacarte de manera personal o destacar tu iglesia? Te fijas yo hace me meto a las redes sociales y veo como la gente sube imágenes de su iglesia como que es lo mejor que hay, no hay ninguna como la nuestra, tenemos tenemos la mejor música, tenemos la mejor la mejor ropa, tenemos los mejores predicadores, tenemos te, te fijas hay una cosa tremendamente exitista mm. además en esto entonces si sumas ese exitismo, lo sumas al mesianismo y lo sumas a una teología que viene que viene, una una teología a priori con la que se llega a la iglesia tienes tienes un problema ya. Sí pero sabes qué el, el ejemplo que tuviste me hace pensar del contexto en donde yo estoy por ejemplo pensando en la iglesia menonita La iglesia menonita en Latinoamérica tiene mucho esta no sé cómo decirlo esta esta esta idea de que eh, no debemos colonizar justamente porque viene esta iglesia menonita de Estados Unidos Canadá vamos a ayudar a hacerlos a, a facilitar los procesos de las propias iglesias latinoamericanas pero no vamos a imponer nuestra idea de evangelio nuestra idea de ser comunidad de fe nuestra idea de, de, de iglesia y eso me parece uh -huh. muy positivo Eh, pero por otro lado lo que me parece conflictivo es el hecho de que de que hay la idea de comunidad de fe anaautista que está por debajo de la iglesia de menonita, a mí me parece que tiene mucha pertinencia hoy en Latinoamérica en cómo son las iglesias y cuál es su cómo se ven a sí mismas y cómo ven la tarea que tienen que desarrollar. Entonces, yo yo entiendo que es no sé cómo decirlo, miedo colonizador Hay que tenerlo sí. siempre, obviamente, de ser de, de, de, de tener la idea de que todos vas a ser el Mesías, a decirle a la persona cómo vivir bien, cómo ser feliz y cómo hacer lo correcto. Pero también, por otro lado, creo que justamente esparcir un poco esta idea, esta idea de la bautista, eh, y ciertos principios que a mí me parecen centrales en el Evangelio, también es muy positivo, y por este miedo de colonizar, se deja de lado también algo positivo que puede ser dado a la iglesia. Y me acordé lo que iba a decir recién, porque por ejemplo tú, tú decías el hecho de que, no sé, en el contexto de Jesús hay personas que evidentemente tenían necesidades, querían, no sé, cierto tipo de liberación, salvación, llamémoslo así, eh, y, yo, y, y, y son las que, no sé, clamaban al cielo y por eso, no sé, la llegada del Mesías, etcétera. Pero estaba pensando también en el contexto, por ejemplo, donde también se dirige Jesús, que es el el, el poder establecido, por ejemplo, fariseos, saduceos, uh -huh. la religión judía. Si uno si uno pregunta justamente si uno ve ese contexto de dice, "No, nosotros no tenemos necesidad, o sea, nosotros entendemos cómo actúa Dios de esta manera, el reino de Dios entre nosotros de esta manera y todo funciona bien." Están estas estas castas, no sé cómo decirles judías, está el pueblo en una parte. Y si uno le pregunta al pueblo, eh, bueno, así es la vida y así es la realidad. Nosotros no somos los, los nosotros somos estos pecadores y por otro lado están estos santos fariseos. Entonces también es como complicado decir, entonces, digámosle a Jesús, mira Jesús, la gente está bien así, el pueblo como pueblo, el fariseo como fariseo, y para qué crear más conflictos donde no lo hay para qué anunciar este reino de Dios que presenta otros valores y otra forma de vivir si la gente ya está acostumbrada a vivir así, si la gente piensa que eh, desafiando como todo este sistema puede tener más conflictos y más problemas, no no no levantemos la alfombra, dejemos que, que, que quede ahí el polvo debajo si estamos no estamos tan felices, pero estamos bien no sé si me explico puede ser esa idea sí. extrema puede ser peligrosa también de irse justamente al yo, otro lado y decir que no angelicemos no anunciemos ciertas cosas incómodas del reino de Dios a nuestra cultura porque parece que la gente no lo necesita y está bien, ¿me explico? sí, yo creo que yo, yo eh, sí te entiendo aunque es un ejemplo extremo digamos, ¿eh? porque, sí, pero por ejemplo si lo ves en el porque, tema del femi feminismo hoy día también tiene, tiene mucha pertinencia. O sea, el hecho de que hay mujeres, por ejemplo, en el ejemplo que tú dabas, que solo al ser encaradas con otra forma de vivir, no patriarcal, se dan cuenta justamente lo primeras que estaban en el sistema patriarcal que antes no lo veían. No sé si me explico. Sí, claro. Pero el hecho de que antes no lo vieran y no lo sintieran como conflicto, a mí me da derecho de planteárselos a ella como conflicto. Eh, Ese, ese es mi punto, ¿te fijáis? por ejemplo, si yo estoy, no sé, el otro día fuimos a, estábamos en un lugar eh, y está y yo le estaba dando comida a, a mi hijo chico, tiene cuatro años eh, él come solo, pero ese día andaba medio mañoso ¿te fijáis? <risa> y, y yo le dije, ya, y le empezaba la comida ¿te fijáis? entonces eh, una persona me dijo, pero él es muy grande digamos, para eso entonces surge un conflicto eh, surge un conflicto que en realidad no era conflicto, sino que había un caso puntual, ¿te fijas? Entonces, a mí lo que me pasa con con esto con estas ideas, digamos, no sé si llamarle neo-evangelísticas o liberacionistas, tiene que ver un poco con eso, con que no, no toman en cuenta el contexto de donde surgen estas cuestiones. ¿Te fijáis Entonces, para mí el contexto es súper importante, porque hoy día hay un contexto global de... Hay, hay, hay contextos globales donde parece que alguien determina cuál es el conflicto de turno, ¿te fijas ahí? Y yo no sé si eso es aplicable a todos, en todos los lugares, de la misma forma y con la misma intensidad. Entonces yo esa cosa tiendo a no comprarla mucho. Mm.